Aquí estamos en un programa más de las hijas de Afrodita. Estamos a través del www.radioviasfrancia.cl en su señal online y por el 107 el 107.5 en FM a través de la comuna de Estación Central. Eh, damos las buenas noches a todos los que nos acompañan. Hoy día estamos sin la Inés. Nos votó, nos dejó abandonados. No, en realidad la Inés está con su bebé enfermita, así que hasta ahora en el hospital todo el día. Hicieron un cambio de turno y quedó internada. Así que esta noche me acompaña la Amanda. Buenas noches. Ay, ¡Qué emoción! Este es el estudio de las afroditas y nos acompaña un nuevo look. Joaquín, holi, <risa> hola Afroditas, hola. Sí, tengo un nuevo look pero no lo pueden ver porque estamos en la radio se ve regio, <risa> se ve regio, regio, regio, no, no, no. <coughs> sí. ahora sí que sí. sí, se ve muy bien, ¿cómo están chiquillos? bien, qué bueno que me acompañen esta noche, porque la verdad que sin mi compañera esto era medio extraño Pero bien, que se recupere luego la bebé nomás y esté todo perfecto. Sí, le mandamos un gran abrazo y sí, un abrazo a la compañía. Este programa dedicado para ella, ¿no? Así es. así, así. Muchos cariños ahí sí. a Inés y Monse. Y la manda está ahí, vuelta loca en la radio. Te escucha escuchado hoy en la mañana también. Soy muy entretenida. Sí, muy entretenida. <risa> y no puede escuchar, pero eh, ¿no? No. Y la repetición tampoco. Tampoco alcancé. Oh. Pero voy es... veré cuando se suba, escucharé. Fue pero mamá entretenido que he escuchado yo del matinal. Eso me han sí, yo también dicho lo pasé fue. súper bien. Sí, fue el peor, el peor, el peor. De, de hecho, Oye, fue, pero, de hecho no, fue, sí, yo creo que el peor fue, cuando, yo el, que fue, yo creo que el peor fue cuando yo intervení. <risa> ese fue el peor. Es que, no, no sé si fue el peor, porque ese igual tuvo su humor. Eh, igual fue uh -huh. chistoso porque porque bueno, ver a a él el líder eh ¿El problema, en ¿tú? Problema, ¿tú? es problema, es problema algo no, que no era. ocurre siempre, entonces no igual... problemas. No estaba en problema. Pero estaba, estaba, estaba rubricada. Estaba más coporoco. No, por eso cococo, tuvo cococo. un patatú al día siguiente. Ah, ¿en serio? Ah, ¿verdad? Ah, sí. Es cierto. <risa> Tiene razón. No lo había relacionado. No, Mira, nos debe estar escuchando ahora. Salud. No, sal mentira, <risa> mentira, <risa> Alfonso. No, mentira. Sí, nos lo queríamos, Alfonso. <risa> eh, eh, eh, de hecho, el líder es fan de las afroditas. Ajá. Uh -huh. Sí, por sí. algo se puso muy nervioso cuando yo llegué aquí ese día. Exactamente. Mm. era, era... <risa> Ah, se, de hecho se robó la foto que tenía en el pizarrón. No. <risa> ¿La tuya o la mía? Tiene un altar ahí. No, no Tiene un altar escondido en el clóset oh, de las afroditas. De la afrodita, sí, sí. sí. Pero Afrodita bueno. Líber. <ríe> sí, y no, las afroditas lo seguimos a él. Bueno, esta noche, eh, como ya les comenté, estábamos sin la Inés, pero vamos a hacer un programa igualmente disperso, igualmente entretenido. Y preparamos el tema de los celos. Ajá. ¿Es una enfermedad o mucho amor? ¿Qué opinas tú con respecto a eso, Amanda? Yo... ¿Es una enfermedad o mucho amor? Creo que... ¿Qué, yo qué, creo qué? que es una enfermedad es una enfermedad sí. porque hay, hay, hay tipos de celos países los enfermizos sí. y ce los normales porque uh -huh. obviamente si, si tu pareja tú la ve besándose con otro obviamente claro, po. te provoca algo uh -huh. po aparte de idioteo, de rabia o de lo que sea, igualmente te provoca algo. Uh -huh. Entonces, yo creo que todos en un cierto sentido somos idi eh, idiotas, iba a decirme, ¿no? uh -huh. <risa> por decirle algo. Somos <risa> celosos. es un idiota vos. Sí. <risa> Pepe <risa> <Grillo>. Sí. <risa> ¿Qué opináis tú? ¿Esfermedad? Pues, sí. eh... es, ¿Es mucho amor? No, mucho amor no creo. Porque mucho amor es como entrega, es como eh confianza y todo eso. Pues. Mm. Y <risa> <risa> Ay, están ah. haciendo bullying a la Amanda. Y, y co... espera, ¿infermedad? Eh Sí, depende. Depende del tipo de celos, pues si caché que está tu pareja está coqueteando con otra persona, eh, igual le pegáis su... un Su... ¿Su corrección? Su, claro. Su codazo su, en costilla costillas. Su mirada penetrante. La van a mutear, yo creo. No, su mirada así. Chan, chan. Sí. Chan, ah, chan, chan. Esa. Chan, chan, chan. Esa, chan, chan, esa chan. mirada. ¿Ah? No, yo no. Yo a, a veces no digo uh, me quedo callada y la tiro después. Y eso es eh, eh, malo. Digo es, es peor. Mm. Es un clásico. Es peor porque guarda es y como todo ese sí. es feo, rancor feo. ahí, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí. Y tú... Aquella vez te dicen... Eh, claro. ¿Te acordáis de la otra vez cuando? Sí ah, Y lo sacáis, pero días después ¿Y tú? ¿Qué opináis? ¿Yo qué? ¿Tú qué opináis de los celos? ¿Eres celoso? Yo soy el tipo menos celoso que... Pero ya hay No, pero menos menos <risa> que... Pues, ahí están intentando tirarme para la confrontación Yo no voy a caer en la trampa No, en verdad soy soy muy muy poco celoso Pero atrévete, po, a ver que... Menos que Jaime Menos que Jaime <risa> ah. Ah. Mira acá, fue el... Fue el Fue el... fue el, ¿Cómo se llama? El... Eh, no... No, que sepa. Hola, hola. Eh, no eso me, lo, eso me lo pidieron, me pidieron que diga eso, por interno, por, por ahí, por, el, por la muela. ¿Ya? Me dijeron... Y parece que una... alguien quiere participar acá. ¿Y tú eres un chico muy obediente? ¿Cómo obediente? ¿Cómo obediente? ¿Me refiero a que haces caso a lo que te dice la voz? ¿Es tu inconsciente? No, es que igual era chistoso decirlo. No, en verdad, soy muy poco celoso. Eh, hasta eh, cosas extrañas que me han pasado en la vida es que me han reclamado por ser poco celoso. Eh, <risa> y eso ya es así, el loco. Mm. Así que me digan, oye, ni muy poco celoso, así como... Como que porque, no está ni ahí. De claro, repente, ¿no? claro porque como... piensan que eso, porque también mm. está en esa lógica de de pensar de que el celo es una forma de mostrar amor. Claro, Ajá. claro. Entonces te dicen, ah, entonces es que no me querís tanto porque no te la, ju no no la jugabas por mí. No, es que en realidad eh, en mi casa en mi caso es porque, eh, ¿cómo se llama? Eh, me, cuando, cuando estoy con alguien, confío en ese alguien. Pero demostrar un poquito de celos no es malo. Pero no, no, me, no, me, no me surge. No, ¿Nada? No funciona, nada. ¿Pero nada así nada? No. Así como, oye, voy a salir con un amigo. Bien. En serio. Eh. ¿Y por dentro no sentías así como nada? No. no confío. Confío. Es que un tema de confianza. hoy Tal vez probablemente es que nunca me ha tocado pero, una por ejemplo, pareja en que no, eh, no tuviesen ese nivel de confianza. Pero, por ejemplo, a ti te gusta que tu pareja, por ejemplo, cuando tú le dices, oye, ¿sabes qué? Voy a salir con unas amigas. Y te diga, ¿y para dónde va ¿y por qué va ¿y por qué te gusta que te... No, que te psicosee, pero que te, te demuestre algo de interés con respecto a que se siente incómoda porque tú vas a salir, una cosa así. Debo decir que prefiero eh, Que te digan eso al tiro A que se lo guardes como haya hecho la banda sí. Y te lo saquen después Así como, no, y tú que saliste Pero si no me dijiste nada Te parecía bien mm. o, o que se lo guarden, porque también ocurre eh, y, y me ocurre también como soy muy poco celoso <risa> eh, y, y me da cuenta así tiempo después Porque también soy Gil eh, <risa> De esas dos características eh, De que después te cuenta Que en realidad tu pareja Era celosa solamente que no quería decir que era celosa porque, y se lo guardaba y decía como, ah, todo bien, eh, para estar como del mismo nivel que yo, porque también soy uh -huh. dejar salir con otra cosa, o como salir a, a pasarlo bien. Y... Pero te gusta que que la persona sienta ese tipo de preocupación por ti, porque definitiva, de repente, el celo no es celo, está, a lo mejor está mal empleada la palabra, pero es más que nada, a lo mejor, un poco de que te pregunten dónde andaba y con qué andaba y por qué andaba y no sé si eso también se considera dentro de los celos, pero, pero me refiero a que a lo mejor es un, no sé, una aprensión puede ser. Anda a ver tú, sea, que, es? que, que, que te pregunten lo que uno hace me parece súper bien, pues un tema también como de Este está demostrando interés. Claro, ¿verdad? pero pero claro, pero cuando empiezan a decir, "Ay, estás saliendo con", no, eso me molesta, así como el celo, así como de eh, Pero como por ejemplo, expresado... no me ha tocado nunca, así que me quedé tú estás con una persona, ponte tú en pareja y de repente tú le comentas con alguien y te dice, "Oye, ¿quién es ella?" Ah, sí, sí me ha pasado. Ya, y eso no lo considera, hay como una, no como una escena de celo porque hay, pero así como un celo con respecto a ella, como que se sintió así como un poquito invadida con respecto a ti. Y, no, no claro, a veces siento que sí, es que es el tema, porque pero me no ha pasado. Pero no te gusta o, te, o sea, no te da lo mismo, te incomoda, no, no, no. Yo creo que ahora me incomodaría más que me he dado cuenta que en realidad, pues no sé, que cuando hacen eso a veces sí hay celo y como que te lo tiran como disfrazado. Ah. O sea, prefiero saber de que dicen, oye, ¿sabéis qué? Me produce celo esto y mm. uno está a verlo que como que te la digan por abajo y no te la dejen claro porque como, insisto, soy Gil, <risa> eh, normalmente no entiendo asumido. eso indirectamente <risa> bien, y, no, y lo súper en serio, así como que, oh, sí, oye, ¿quién es ella? No, una amiga. Entonces, de, de quedarse así como, no, bueno, quería una respuesta más, más entera, más convincente. Mi amante lo no podría haber dicho. Claro, yo respondí lo que era, y tranquilamente. Po. Sí. Entonces. Ya, qué bien. Mira, fa, yo estuve averiguando algunas cositas por ahí. Dice que cuando hablamos de celos no estamos hablando de un solo sentimiento. Los celos son un conjunto de sentimientos y de actitudes que surgen cuando creemos que podemos perder algo muy importante para nosotros ya sea el amor, porque no estamos hablando solamente de los celos en, en relación al amor, sino que, por ejemplo, puede ser con respecto al amor, a una imagen social, algo profesional, de poder, etcétera También nosotros demostramos celo profesional. Claro. También hay celo con respecto a eso. entonces eh, Y cuando percibimos que nuestras parejas, amigos, familiares, jefes, etcétera le da a otra persona lo que queremos solo para nosotros, ya sea amor, tiempo, compañía, atención, también demostramos... Un poco de serlo con respecto a eso. Porque, pucha, pasáis más en la pega que aquí en la casa. Claro. Que, pucha, que, que el día viernes se supone que es un día para nosotros y tú preferís salir con tus amigos, no sé, para jugar. O te vas el domingo a jugar a la pelota y me jaito el día sola. Entonces, también es un efecto de celo eso, ¿no? Sí, mm -hmm. a, a mí durante, así como cuando... Más chica, eh, me pasaba mucho los celos de amigas y me, me celaban mucho mis ¿Más amigas. ¿Más chica todavía? Más chica, por eso dijo, a cuando era más chica. Más, más, más, más, más joven, más, más, adolescente, más adolescente, no más baja. Eh, tuve hartos pro problemas por amigas que me celaban respecto a otras amigas. Claro, mm. eso también eh, sucede mm -hmm. De hecho, así me tocó presenciar su tiro, no, su mechoneo entre amigas que se odiaban porque se disputaban la la amistad. ¿tú la amistad? Y tú te uh, se sentías así bacano o mal? No, no, me siento siempre me sentí así. Siempre me ha cargado que me celen pelea, de cualquier pelea, tipo. pelea, así hay barra, mm. yo creo. No, me, <risa> carga, me <risa> carga, me carga, me carga. <risa> sí. Me carga lo que mm. me celen de cualquier forma, así. Está bien. Y en la, en la pega, los celos profesionales de los compañeros de trabajo, ponte tú. Que, que porque a ti te está yendo bien o porque el jefe te tiene un poco más considerado empiezan así como el celo profesional de los demás compañeros que están ahí bueno, igual yo, es mi, desagradable vos. mi experiencias así profesionales son eh, más bien dispares y son por lo general siendo clases y cosas así pero pero si sí ocurre eso así como de y también ocurre así como en, en lo académico, en la universidad así como que claro, como están todos en, en, la, en la lógica de competir Mm, la universidad parte, pasa mucho claro, es, es, la, es parte de la ideología de esta época aparece competir y competir eh, cerdamente entre todos de que sí, te que hay celos así como, oh no, te, te, te, te fue bien en tal cuestión o tal cuestión así y, y te y como que te desprecian por eso uh -huh. eh, y también me pasaba lo mismo así como que yo no entendía un poco la lógica de estar en esa competencia no, no no no me molestaba feliz que alguien le vaya mejor me da lo mismo, siempre me dio lo mismo y... y en los celos de relación de pareja es, es netamente cuando tú te sientes amenazado de que te puedas perder a la otra persona o sea, te sentí amenazado, invadido con respecto a, a, a que tu pareja está hablando o está mirando a otra persona te sentís como amenazado con respecto a eso pues yo me imagino que por eso vienen los celos de pareja Ese más o menos la relación claro. que te sentía amenazado. ¿Sí? Así ah, eh, voy a o eso. Tú, sí, Dale. Eh, vamos a, a, a estar leyéndolo tú. No. Ah, perfecto. Léelo tú, Joaquín. Sí, es que Ya. Ah. Seoatelandazuri dice, dice que el patriarcado se refleja en la concepción como la, de la pareja como propiedad y posición. A eso yo me la que... refería. Sí, pues si dicho eso es de... total, pero tiene ser. que ver con relación de poder. Pero sí si es que uh -huh. en parte del celo tiene eso así de, de ejercicio de, de propiedad, es uh -huh. decir, así eh, tú me perteneces. De hecho, yo sí. encuentro que esa cuestión eh, es súper uh -huh. eh, es súper eh, pernicioso, o sea, como decir esto, oye, tú eres, eres, eres me pertenece, me parece uh -huh. a mí que es, es, es comenzar con la Con el, con el pie izquierdo, una relación. ¿no? Sí. El pie derecho, dado que la derecha es el lado malo, con el pie derecho. Eh, acá sí hay otro mensaje, parece que Jaime me está atacando. te vamos a saludar a Pelusa también que está conectada. Hola, Pelu. Para mí, son las células son una enfermedad. Es esa weá que quiere creerte el dueño de otro. Exactamente, ¿Sí? claro, pues lo mismo del Andasuri pero con un lenguaje la... coloquial. O ¿no? con lenguaje teórico del Andasuri. Oye, la Pelusa está pidiendo... Oye, la pelusa está pidiendo una foto tuya con tu nuevo look eh, Bueno, existen esas fotos Sí, tenemos varias sí. Tenemos varias Sí, Shhh, le podemos mandar Me ando mandar. Fotos. Yo tengo dos más De hecho, difícil. hay una foto hay, hay una foto muy chistosa En donde aparezco yo y aparece la Carmen en Gloria Sí, y no nos, y, y no nos vemos Uno como atravesándose uno por un lado y otro por el otro no ah. Oh, oye que tú, Joaquín. A Explica sí. eso. Por la calle, por la acera. Ya, tú, yo caminando hacia un una lado y tú hacia el otro. Y ¿Y no, música, y, no, no, y hay música. No No nos vimos. Y, y, no nos vimos. Ah, y, la, y las hojas volando. volando los trocos cantando una serenata. Oye, vamos a sí, saludar a Jaime tocaron. también, pues que llegó. Sí. Lleg llegó Jaime. Llegó Jaime. ¿Qué dice Jaime? ¿Qué dice? Primero dice que los celos son la consecuencia de pensar que la otra persona es de tu propiedad, cosa errónea que la, la sociedad nos entrega. De nuevo, debo decir que igual lo dice mejor y que, que el Foro Bielsa y y su teoría complicada de la Andazuli. <risa> ya. Eso solamente digo eso. Y luego dice, debo decir que Joaquín debería ser petado porque realmente es un celoso. O si no, no habría discutido con Gabriel. Oh. Oye, me quieren... O sea, yo estoy llamando a vetar así Gam Oye, pero, pero... ¿Viste? ¿Pero qué onda, Eris Jaime? Eres celoso, eres celoso Pero es que eso es celo... Es celo de amigo Oye, llegó la Nicole Hola, Nicole Sí, mandamos saludos a Nicole eh, Dice... Hola, hello niñas Hola, Nicole <risa> Llegué Hola, Nicole, ¿cómo estás? <risa> Tenemos a Joaquín Y no sí, es niña Soy una niña es un niño Soy un niño Sí Pero una niña <risa> Un niño Un niño Preguntan acá ¿Cómo está el pan con queso, Nicole? No sé qué significará eh, Yo no me hago a responsable Solamente sí. esa es la pregunta Bueno, hay celos imaginarios también, po y esos son, yo creo que son los más peligrosos Cuando ¿Uno se pasa el, la película? Exacto, esos celos... Y, tiene, y además tiene una pareja imaginaria claro. no, pero hay, hay celos imaginarios donde veis, donde no lo hay eso ya en familia, sí. eso ya pasó a ser enfermizo bueno, pregúntenle a Gerardo Rocha <risas> claro sí, buen bueno, algunas de las emociones que pueden acompañar estos celos son por ejemplo Oye, pero qué manera de sabotear. <risa> Oye, no, están saboteando. Pepe Grillo. Sí. Ya, o algunas de las emociones que pueden acompañar los celos son el miedo, el enojo, la envidia. Y con relación a lo de tus compañeras, yo creo que ahí está, pero claramente era envidia, ¿no? ¿cierto? Y enojo también, pues había violencia el dolor también la humillación el odio la inseguridad la desconfianza etcétera todo ese tipo de sensaciones nos dicen que una niña en la universidad te tenía envidia ¿sí? Amanda Eh la niña de la No, re, eh, ¿Pero cómo? recuerdo ¿Cómo no, no sé vos que yo boleto iba era muy mal estudiante. Entonces iba poco a clases y siempre y, me, y siempre me iba bien. Pues. Y Ay, había una, una niña que así como que le da mucha rabia de que ella se esforzara mucho y, y que y que le iba bien igual, ¿cachái? Pero Eso. Ajá, loser. Me y era una, ya. bueno, era de una de esas personas que escondía la prueba, para que nadie le copiara y todo Ah, era sí. acuática. Ah. ¿Ah? Sí, no, a veces no importa. La se está ocultando <risa> información. Aquí están dando información? Sí, acá. levante. Acá sí. bueno, el, el problema es que acá está está intervenido acá el radio control con Sí. No, no hay neutralidad de, de radio control acá. Y en cuanto a, la, a las actitudes que podemos encontrar con respecto al celo, dice que está eh, la autoevaluación. ¿Será porque el decir, eh, es culpa mía, eh, yo yo algo estoy haciendo mal? de repente. ¿No? Sí, po, claro, es como decir, no. oye... El, el compararse... Exacto, mm. es como decir, oye, con quién está mi pareja conversando ahora, esta, puede estar conversando de cualquier cosa, es más bacán que yo. Claro. Entonces considerar, se va, se va a dar cuenta y, y me va a dejar... Y voy a quedarme solo. Eso considerar que siempre ah. el, con la persona que la otra persona es mejor que uno. Claro. Ahí como Jaime que es mejor que yo. <ríe> sí, eh, o, o considerarte víctima de las circunstancias de otra persona. También. Pues. Mm. La, en lo que hablan todos, por pues, la parte de la, la posesión, de sentirte que esa persona te pertenece o ese trabajo te pertenece y, y ahí empiezan también uh -huh. la, las escenas de celos con respecto, de hecho, a, lo, a, lo, a, lo, a los celos que tú te pasáis pues, por los rollos que tú te pasáis ¿cierto? Eh, sí. Y de ahí viene también el que tú te pongáis vengativa. Cuando erís celo, eh, celoso, te ponís vengativo, sin querer. Y empezáis a hacer daño. Sin quererlo que lata Claro, es como que llegá y decía Ah, ya que estuvo conversando con tal Yo voy a hacer lo mismo mm. Claro Ojo por ojo Claro Empieza O como buscar provocarle celo a la persona eh, porque, porque te provocó celo a ti Claro Entonces generar una, una suerte de guerra O conflagración del, del celo así. Eso Eso o, por ejemplo el, también la, en eh, las actitudes que podemos encontrar es cuando hay una pre preocupación exagerada por la crítica o la actitud de los demás por ejemplo cuando eh, no sé por una de las personas está que eh, está haciendo su función laboral ponte tú en la parte laboral los son sea, los profesionales ¿cierto? está trabajando bien y todo está haciendo bien y tú empezás a preocuparte de lo que está haciendo y de cómo lo está haciendo y tratáis de criticar lo que está haciendo y no encontráis nada uh -huh. Por, pero en definitiva tu pensamiento te hace sentir eso y a, hacer y decir cosas que a lo mejor ni siquiera son coherentes po. y ahí empiezas claro. a... pues con la típica se está metiendo uh -huh. con el jefe po. claro o con la jefa mm. Quizás debajo de qué escritorio se metió para poder conseguir el puesto claro. que tuvo. Uh -huh. Y empiezan los es comentarios. Sí. Escauín. Es, es, que es que está costando no con clásico. el jefe. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Empieza el cagüín. Y los celos se pueden expresar adecuadamente diciéndole a la persona cómo te sientes, preguntándole qué sucedió, etc. Inadecuadamente... Cuando le, de, de, eh, demuestran los celos gritando, llorando, amenazando, agrediendo, tomando represalias, etcétera Y de manera encubierta, que no se expresan, pero se busca de manera de desquitarse. Claro. O lastimar a la pareja de quien se está celosa. Por ejemplo, haciéndola quedar mal ante otras personas y haciendo sin querer cosas que le molestan. Que es lo que tú decías delante, por pues Joaquín. Del, del, del él me provocó celo yo no dije claro. nada, pero yo lo voy a yo ahora sí que lo voy a provocar celo claro, hacer esas tonteras y hacerlo simplemente por eso, sin ningún interés de, de conocer a pero en definitiva, yo por eso mi, mi pregunta en un principio era ¿es una enfermedad esto? ¿o realmente es mucho amor? yo no sé si será... Se si habrá una, una definición Yo con respecto todo el a eso. Creo eso que bueno, lo que estaban comentando en Twitter que tiene que ver con las relaciones que se gestan en esta sociedad también, pues. Con, sí, con la propiedad. Sí, porque con el poder. Mm. De eso de estar que de ser dueño de otra persona, po. Claro. Mm. Y si eso no no existiera no... Ustedes que, y tú soy celosa ¿no, po? No, no, no, no muy no, grave. Ya no. Tú dices que ya no. no. Pero, por ejemplo, ¿Sí? eh, ¿cómo manejáis cuando cuando te dan así, te provoca provocáis celos y sentís ese celo así como esa cuestión de que te da lata porque no está mucho rato contigo en la casa o no, o estoy hablando la parte de pareja, o está conversando Pero, con otra calla muy cocorroca y todo? ¿Ah? Esa claro, parte, como, eh, como... ¿cómo lo manejáis eso? Eh, observo... Eh, mmm... Observo, nada ¿no? Me quedo piola, porque igual a veces pienso que son mis propias inseguridades, entonces, en general, me quedo piola y se me olvida, ¿cachai? Porque reconozco que son mis propias, es problema mío, ¿cachai? Y no del otro. Entonces, es que también, general, hay, no... también mm. ese es un punto cierto, mm. o sea, como que... en eh, Ahí le puedo, yo creo que le puedo mandar a decir, oye, deja de ser celoso, porque en realidad no es una cuestión, es una cuestión de... de Hay temas de crianza, mm. y tema de... nunca, nunca, de... nunca en la vida has sido celoso, al principio lo era y después dijiste, ah, estoy puro tonteando, no lo hago más. No, eh, como que nunca lo he sido. De hecho, así yo me acuerdo de, de, de vivir pololeo así, sí, sí. más, más, más, más coche así era, no era celoso. y De hecho, eh, ahí era cuando más se me reclamaba que fuera celoso. Porque era como, oye, pero tienes que ser celoso. No, me lo mismo, así, sí, sí. Eh, uh -huh. Es que yo creo que también me ha... No sé, por ejemplo, si mi pareja sale No sé No, no me desagrada tampoco Porque ¿No? también tengo un espacio para estar uno uh, no, Pero por no, ejemplo, no. cuando tenían algo Planeado entre los dos Um, supuesto tienen algo previo entre los dos van a salir que sigo van a salir a comer a bailar no sé mil cosas ya para ir al cine lo que sea y allí llega y te dice no sabéis que no podemos ir porque tengo que juntarme con otra vez me... pero me alata más que nada por como eso como que hay un compromiso que que se funó y eso me alata en general mm. casi cualquier persona es como el... oye también me ahora me está eh, me está preguntando eso se me vino a la memoria a la cabeza el hecho de tener celos también por ejemplo con la parte familiar es, por ejemplo, cuando tu pareja es muy cercana a sus papás o a sus familias y, y de repente como que no quiere compartir con la tuya, pero sí te, te incita a ir para allá y que todo lo tiene que estar dando por su por, por su familia, ya sea un hermano, un papá, una mamá. También es, esa hay un, un, un poco de celos ahí pues, con respecto a la familia. Sí, y también sea lo contrario, así como que te, te piden a uno que no tiene nada que ver Eh, de que tu familia sea más atento con, con tu pareja así como hoy pero como es posible que que, que, que, que que tu hermano no sea sé, apenas me... si es mi hermano no soy yo <risa> como que me, me pasa eso y mm. no, no hablaré mal de mi hermano voy no estar escuchándome pero <risa> pero he <es> así <risa> no puedo cambiar a mi hermano sí. <risa> y, a, y así pues, entonces también me pasa así es como raro así como bueno porque te achacan cosas que además tampoco tienen que ver con uno mm y eh, no a mí por lo general no me molesta que sean muy familiares eh, molesta a veces porque uno tiene que ir Donde la familia de ellos ¿no? de, de, de tu pareja así como ay, mm. que hay... pero no, no no no me molesta que, que sean tan así como no no <risa> amanda tú las de familia que, También provoca caso, celos. No, no, no es la persona más familiar del mundo. Yo sí, yo soy super. Nostusivo, sí ah, pero sí tu pareja ah, no, no, no, no, no, no, no. no, pues entonces no, no es, por ejemplo, él no, él no te hace atado? si tú querí mucho pan de sí, tu patón sí. no está en atao. Sí. Entonces, él no, no sí. es celoso. Celo. Celo. Ah, sí, y ahorita los dijo de abajo. Sí. Hoy se sacó los audífonos, eso, no escuché. Sí. <risas> Hola, oh, bueno, estamos Ay, en el... la radio distancia 107.85. <ríe> <ríe> uh... Bueno, no escucha también. A... La... es que por eso no puedo opinar mucho, pues. Te no, <risa> ah. Ese Alfonso. Ah, sí, se regala hizo de Alfonso. Mira, mira quién va a quedar en los contrarios. Oh, no, no, oh, se acabó, se acabó este Esta cuestión se, no, se fa la mierca. ¿eh? Ahí va que no. a la embarrá. Ahora sí que car. La... A ah, ah. el mute del uno. <risa> ¿Para que pueda. Sí. Sí. Que el el, el, el el naranja. Sí. <risa> Sí, ahora te escuchan. ¿Ahora te están escuchando? Hola, Gab oye, vamos ¿Sí? a saludar a Gabriel. Ah, Gabriel. No, está muteado. Está muteado. Está muteado. Pocha. Bueno, Gabriel lo intentó. Trató de radio controlar ahí, pero hasta, lo están echando yo. en tres tiempos. Sí. Ah, porque tú sabes por qué, porque es celoso de que es usen... Eso, Eso, es? apareció inés apareció, ¿Apareció inés? inés sí que sí, dice? dice yo siento celo en este momento de aquel que ocupa mi lugar ah oh, nadie no lo ocupa igual los a todos nadie lo no ocupa a, oh. ¿A quien a él a mí inés nadie no ha ocupado tu lugar pero pero ellos oye, están apoyando eh, nada más oye entonces claro la la la mandan el problema con que está acá yo sí yo soy un estorbo todo me yo todo yo pero, pero así me tratan ¿Viste? No, Inés, nadie te ha cambiado, tú eres única Eres irreplazable ah, Eres irrepasable No, eres tú sí. Oye no. Inés, hoy día yo te reemplacé también, pero fue súper fome No lo logré Sí, muy fome Dicen que fue el programa más fome de la historia del matinal No, mentira sí. Yo escuché, manda un rato que después me aburrí, no mentira, no, yo escuché, porque tuve que salir, por eso no seguí escuchando, pero tuve yo escuché, tuve que salir a vomitar, ay que son malos, no, Amandita yo te escuché y estaba todo perfecto, sí, perfectamente menos mal, menos escuchaste en las 40 muy, minutos, muy bien, muy bien, y ahora también, muchas gracias por acompañarme, porque la Inesita yo la extraño mucho, mi sí. compañera, sí, te mi compañero es mi compañera bueno eh, vamos a hacer vamos a eh, yo contra aquí unos eh, unas cosas para pa cachar si somos celosos o no por ejemplo joaquín sin ¿Sí? buena toma atención manda eh, revisamos el celular de nuestra pareja sin previo aviso no yo jamás manda yo lo reviso para cosas Netamente difícil, oh. <risa> pero no, no, no, Lo revisó supervenido no, por el tema de la radio en <risa> Pero no, no, es que no, no ningún, Nunca he tenido un interés en, ¿no? en averiguar otras cosas Y también lo revisó por cosas profesionales Busco palabras como clave Como corazoncito yeah. eh, Juntero <risa> no, Pero no, lo busco por, por trabajo Pero <risa> No, yo de ver, es, sinceramente solamente podré motivar. Pero, <risa> ya, se, se, está, se quieren Chale. dar importancia. Se están luciendo, uh -huh. decís tú. Oye, <risa> sí. y vigilar cada movimiento en las redes sociales que hace tu pareja. Eh, no. no, de hecho, no, ni siquiera tengo. Claro, <risa> dicen. Yo soy psicópata. Es no reconozco. ¿Sí? Uh -huh. Sí. Con respecto, sí. Bueno, de hecho, cuando queremos averiguar algo, le preguntaba a la sí, pues, a la a Amanda, a ver, a Amanda, no te me... cagas, seguridad, no está en ningún guardia sí, acá. Sí, ella está encargada de la seguridad de todos nosotros. <risa> Oye, no, no, no. lo voy a aceptar. Está sabiendo. No no. Está muteado. <risa> Oye, ¿te enojas con él o con ella por tener amigos o amigas así como demasiado cercanos, así, más de lo normal? ¿Te molesta? No. ¿No? No. ¿No? Ya. Yeah. Tampoco. A mí ¿Ya no me más, me molesta. ¿Llamas constantemente para saber dónde está, qué hace y todo eso? Sí. <risa> ¿Sí? Sí. Eso es parte de los celos, Amandita. No, es preocupación. No, a veces no confunda. Este señor no, no come, no, no duerme. duerme. Y... No respira, un rato estaba así morado, yo lo vi, una vez lo vi, estaba morado y dije, ¿qué pasa? Ahí me dije, oye, respira, y se le volvió el color, uh -huh. así de, así sí. de, pero no, yo, yo llamo. Pero otra. es una preocupación que a veces también incómoda porque es como de, de mamá, ¿sí? Ah. Oye, y cuando uh -huh. no te contesta el celular... Tú te ponía a llamar así como a los amigos o al familiar y a, o a la persona que podría estar ahí con él sí. en ese minuto? Llamar También lo así. Lo que es que yo cuando es que no <risa> entienden esta relación porque es muy profesional, ya. Yeah. No yeah. porque cuando necesito llamar es por algo, porque uno necesita llamar por algo urgente, nunca voy a llamar por oli. ¿Oli? <risa> por oli, ¿no? Nunca voy no. a hacer así, ah, ya. Yeah. Uh -huh. es por eso. ¿Y quejarte porque tú no eres lo más importante en su vida? ¿Le has dicho alguna vez eso? No. ¿Te hay quejado así como, claro? Me gustaría ver ¿Te importa, no. te importa más la radio que a mí? <risa> <risa> ya, de nuevo no haciéndote. ¿Prefieres al híbrido que a mí? <risa> ¿Prefieres esa mesa del sonido que a mí? <risa> sí. ¿Prefieres Guárdalo. esta caja de huevo que aísla el sonido que a mí? ¿Prefieres esta que a mí? Esto es muy incómodo. Sí, muy eh, bueno, incómodo. ¿Y tú, Joaquín? Yo no, tampoco. Tampoco, así como que, oye, ya, pues para allá, o sea, déjate de ir con no sé, para donde a la casa, no sé, pues, déjate de estar tanto en la pega y está un ratito más conmigo, ¿no? tampoco. ¿Hay hecho algo así? Y eh, no, que siempre me molesta Pute, la gente Joaquín, que en demasiado, qué fome. soy fome, ¿viste si me reclaman? <risa> si lo pierde tú es que me reclaman. Lo, lo peor digo, que me reclaman de que, ah, es que eres poco celoso, no sirvo para el programa. Eh, dicen después de que no quiero nadie porque no soy celoso. Es terrible, es terrible no ser, no ser celoso. Es terrible no ser celoso. Es terrible. Es terrible ser celoso y no celoso. Sí. Mm. Sí, yo, yo creo que hay que inventar de que uno está medio celoso. Yo, yo, hay que mentir así. Oye, no, oye, vaya a salir con esa persona. <risa> ah", inventarlo. Yo creo que la boxeo, voy a, voy a simular que soy un poco celoso. Hay, hay unos celos que son así como paranoicos así Y extremadamente posesivos Los celos enseguida se convierten en una obsesión ¿Cierto? Te Le gustémosle al, al, al ardiente Gerardo Rocha Insisto en sí. eso <risa> Sí eh... Solo tiene un objetivo esto eh, Que provoca este asunto de la paranoia ¿Cierto? Es descubrir, cueste lo que cueste Y mediante todos los medios posibles La verdad Atroz que destrozará tu corazón Y tu vida en pareja Pero la cuestión es buscarla Así como la quinta pata al gato Cuando ya la cuestión es así como que tú no cuando es el, el celo ese imaginario. Claro. Entonces, Pero llevar la ¿Cómo así como El celular, que, el, el correo, encontrar claro, para encontrar algo. La cuenta bancaria, la todo es, lo que sea, eh, todo lo que todos los medios posibles. Eh. Contratar a un detective eh la gente que llega a eso. Claro. Encuentran en sí, un creo. martillero público que es sospechoso, le tiran parafina, te quema. Qué Rocha. rocho. <ríe> Por, por, por, por, que incito, que, pero el caso de Gerardo Rocha uh -huh. Es el caso de ese De ese celo paranoico <risa> es Oye, ¿por qué, dice, ella, ¿por qué es tan linda? Gabriel pregunta No sé a quién se refiere No, no, no creo que <risa> está, está refiriéndose <risa> a, a quién Vamos a ver Vamos a Oye, ver. tengo pegado esto así que Yo también me... lo tengo pegado ya, yo <risa> Eso, eso sumó mal <risa> sí, tengo eh, Bueno Bueno <risa> ¿Quién dice eso? ¿Quién tengo cara sumiso? ¿Quién dice que tengo cara sumiso? A ver, a ver, a ver, que venga la radio, que venga la radio, a ver, a ver, pero no se escucha nada, que gritan, Pelusa dice, es súper enfermizo que te revisen las cosas, a mí me ha pasado, puta que molesta la weá. Sí, molesta, molesta. Ah, a ti te la leí. Ah, ahora me llegó perfecto. Molesta ¿sí? mucho que te revisen el celular. ¿Te revisan el no, celular? Escucha. No te está queriendo escuchar. No me Oye, quieren escuchar. Te po? revisan el celular, Además, no, acá la Naisy dice. Eh, la hija de Afruita, ¿será que eres muy seguro de ti mismo, preste Juan? El problema es que la pareja lo ve como falta de interés. Sí, po. Sí me ha pasado, así como, oye, no, no, no te interesa. No, confío en ti. Es que tampoco es tanta confianza de mí mismo, eh, confiar pues en tu digo, pareja. ¿Dónde está el límite de, de, de demostrar un poco de interés y de, de que pase eso a celos? Eh, yo, ahí, yo, yo ahí tengo mi contradicción mm. con respecto a eso, claro. porque es bueno que... A, que te, tu pareja te muestra un poco de interés claro. de preocupación como decías tú o sea, preguntarte tú. cómo está pero, pero de ahí decir no sé pues cuando ya enfermizo llamarlo durante el día y sí, si no te bueno. contesta empezar a llamar al vecino al amigo al familiar al, al que posiblemente puede estar al compañero de trabajo lo que sea y empezar a llamar a llamar, a llamar además, hasta que alguien te diga algo con respecto y después más encima cuando él te contesta o ella te contesta puta, ¿por qué no me contestás? y una cosa así como clásico. súper acuático. es un clásico esa cuestión es un así, Sí. Bueno, yo he tenido ese tipo de situaciones, pero por relaciones de laborales. laborales. O sea, profesionales respecto a la organización. ¿Pero tú te has sentido que hay gente que te tiene celos en la parte profesional? No, no. ¿Y tú, Joaquín, no? Mm, últimamente no. <risa> profesionalmente estoy estuve un tiempo de desempleo, de relajo digamos, de vacaciones eh, y ahora en donde estoy no estoy todo, todo muy agradable muy buena onda, así que eh, no, no tengo ese problema pero anteriormente igual uno tiene así como esa cuestión, así como que uno tiene no sé, un puesto, o tiene un curso en la universidad y hay otros que empiezan como debajo a decir oh, ya, se lo sacó de otro lado, así como eh y no pues, pues, porque está tanto más pues y, mm. eh, y eso también como lata, así como cuando empiezan como claro como a, como a decir cuestiones para decir que uno no tiene mérito en nada, uh -huh. pues, <coughs> Que lata esa cuestión, porque también, por ejemplo, yo a mí esa parte es la que como insisto, me cuesta eh, separar el celo de la preocupación, porque eh porque tú te puedes preocupar de tu pareja con respecto a, a llamar paz, por lo que tú haces por ejemplo a llamarla para saber si ha comido si ha, está, ha durmió bien o durmió la hora que corresponde se tiró un rato en la tarde para dormir por último y, y... Dicen que no duerme No, no, no Sí, sí Freddy Turbina <coughs> Freddy Turbina Radial No duerme Dicen que no duerme No <risa> <risa> entonces esa, esa parte yo no la sé separar, cuando hay una, una porque yo también me eso también pasa a ser, por ejemplo cuando tú te empecé a preocupar de tu pareja con una preocupación más que un celo, te empezás a preocupar de tu pareja y, y, y, y tu pareja te dice, pero ya te está convirtiendo en casi una mamá y no es eso, po, uh -huh. es simple preocupación, entonces al final es como que se convierte Se mezcla todo eso. Mm. pues uh, eh, Sí, por ahí nos dicen que las mujeres es inevitable, <risa> que nos convirtamos en mamá. Mm. Sí, ahora llegan las demandas sí, feministas. Gabriel, la eh, Gabriel fue. Gabriel si fue. sabiendo! Eh, por si acaso fue Gabriel. Fue Gabriel. No, pero Gabriel la sopló. Todos sabemos que fue, Gabriel? ¿Fue, ¿Fue Gabriel. Todos sabemos que fue Gabriel. <risa> <Todos> <risa> saben que fue Gabriel, Gabriel la Sí. Eh... No, yo creo que las preocupaciones una cosa, es la preocupación pero cuando ya es demasiado, ahí yo creo que ya es mucho así. Bueno, todo en exceso hace mal, po. Todo en exceso hace mal, pero ocurre cuando uno es descuidado que, que termina pasando eso, eh, mm. A mí también me pasa que soy muy descuidado, entonces también suele ocurrir esa esa dinámica po, de oye, preocúpate por ti porque en realidad no soy muy bueno preocupándome por mí, pero estoy vivo, mira. Ay, y te ves tan lindo con ese nuevo look Muchas Joaquín, gracias Joaquín, ahora resalta mucho más tu ojito Sí, y con el pañolín rojo te debes ver, pero... Hermoso Hermoso Y con tu guata <risa> hinchada porque, Con los perritos ahí porque en Porque estaba, estaba con tránsito con lo, lento ese día Con los cachorritos Fui a la marcha, fui a la marcha con tránsito lento tuve, Estaba con estreñimiento Les cuento Eh... <risa> Me, me comí un problema, me comí una, una cuestión un pan muy carbonizado, me trancó eh, y por eso estaba así en la foto todo culpa Chucho, Oye, qué me hacen decir eso? ¿por qué le hago caso? están pidiendo la foto están pidiendo la foto, no, no me sapien sí. sí, tengo tengo <risa> revisen las cosas eso Oye, hay dos tipos de celos eh, que son de partida son los celos sanos cierto que son la preocupación por la posibilidad de perder a la persona amada también son son, son un sentimiento de malestar por la relación que el otro tiene con un tercero eh, puede causar algunos problemas pero suelen ser pasajeros siempre que se trate con una situación deflex flexibil de flexibilidad y existe mucha confianza en la pareja pero eso es el celo sano que es una preocupación por la posibilidad de perder a la otra persona o un sentimiento de malestar eh, por la relación que el otro tiene con un tercero. Eso también podría ser así como que, lo que te decía adelante yo, cuando decimos que, que la persona pasa más en otro lugar o con otra persona más que con uno. Eso también me es un celo, pero yo no lo encuentro, eso es enfermizo. Es que hay un punto que ya la cuestión se vuelve, me parece también Porque se supone que si tú querías estar en pareja, es, es para que, estar que en pareja, pues. Es que claro, Entonces, hay un si la hay que la ya se vuelve como, como como y así ya si eh. que, que en realidad supone que viví junto con alguien y ese no apareció ya en una semana y no te explica <risas> por qué, ya, bueno, igual es pa Yo creo que no ni no siquiera es como ejercer propiedad sobre alguien, sino que en realidad es, eh, bueno, pues, ¿en, eh, ¿en que estamos? Pues? Porque uh, supone que igual claro. la pareja un común acuerdo y si en realidad eh, hace exactamente lo que quiere y se y desaparece una semana, no sé, y uh, no te avisa o no le da lo mismo, tú decís, bueno, de ¿eh, ¿cuál es el sentido de estar en eso? Pues? Uh, Yo creo que igual ahí hay un punto que es como un cuestionamiento ya más legítimo que que incluso sobrepasa el celo, es como uh -huh. bueno, pues estamos en un, como en un acuerdo y en realidad queremos como compartir espacio, experiencias, vivencias. Bueno, lo primero es que tenemos que compartir eh, estar en algún momento, vernos. Pues. Claro. Y yo creo que pasa y, y, y debe pasar además también yo creo en, en relaciones eh también llamadas largas, más, larga, más prolongadas de de, claro, de, de que el trabajo consume y yo creo que igual eso molesta o puede llegar a molestar si es que está trabajando demasiadas horas eh, además porque también uno le da la porque está trabajando en realidad más horas de las necesarias, te están además te están explotando y además no nos vemos, pues. entonces yo creo que hay un montón de cuestiones a veces que sí pueden llegar a molestar y que son más allá de los celos y esto esto también influye por ejemplo cuando tan, ten, estamos en pareja, ya estamos hablando de los celos en pareja y eh, Eh, influye por ejemplo un, un celo sin querer durante el día ponte tú que te provocó sin querer porque te pasaste el rollo no sé, hubo efectivamente un celo con intención y en la parte íntima esto se ve reflejado por ejemplo en la, en la parte íntima cuando ya te vaya a la, a la un, simplemente te dais vuelta para la muralla así como para no y le dais la espalda o, o si te toca hacerla la así, así como con rabia y todo eso ¿cómo, cómo enfrentas esa cuestión? Bueno, a mí nunca ha pasado una situación sí. así eh, ¿No? Y, y estoy Porque, pensando ejemplo, si me ha pasado que tu, que desde el pa otro lado Que tu pareja te provoque un... ¿Ves que al Joaquín no le da cero napo? No, es como la... fome preguntarle a él sí, Yo no el sé el por qué elegimos este tema Para vivir con Joaquín <risas> Qué terrible sí, pues ya, Joaquín... ¿Puedo, ¿Puedo hacerme un personaje de celoso? <risas> Ay, Actitud, por favor Actitud de celoso, Actitud de celoso. <risas> Me hierve, ¿sabes qué yo lo hago? <risas> Véanme, les, les cuento Yo hago así, pero... pero en el momento, así, en el pleno acto, le digo... Paro y digo... Oye, ¿qué hacía ahí con tal persona? ¡Ay, qué ridículo! <risa> en la mitad del acto, así... ¡Ay, oh, Le hago de... de... con rabia, así... ¡Qué ridículo! Me vengo. <risa> pues, ¿Me vengo? Me, me vengo, vengo. Claro. ¿Perdón? Me vengo. Es bacán, entonces... Pero una, bueno, me bueno... Me vengo es como hace <risa> el interior. Es como una... Ah. Y una, no sé cómo se dice ese proceso Pero sí <risa> existe, bueno eh, en fin. Eso va <risa> lo que voy yo Por ejemplo, por ejemplo eh, tú, eh, Hoy día te provocaron celos Sin querer o con, intencional O no intencional, te provocaron celos y, y tú sentiste ese celo Esa rabia, qué sé yo, durante el, Todo el día, porque tí, Uno típico más guasa es el se ruido queda, Y se queda callado, uh -huh. no la legáis al tiro Siempre te la guardáis uh -huh. Y después la tiráis así como a los días después O más tarde, no sé, pues Entonces, por ejemplo, ya, y después de la noche llega o ella llega y, y te busca porque quiere intimidad y todo, y tú te pasas ahí el rollo así como que, eh, este hueón estará pensando en la... <risa> no? Así como ya, eso el, es el permiso, ¿no? No, eso ya es... Eso es, ya es escuático. Escuático. Sí. Escuático. Sí, sí. Es terrible eso, qué terrible. Sí. Bueno, y están los celos patológicos, que están acompañados de sentimientos de enojo, hostilidad, ansiedad, depresión e inseguridad. La, la intensidad es tan grande que puede resultar destructivo para la relación. Ahí es cuando ya queda la cagapo. Claro, ¿sabes? y ahí está también la, la, la clásica figura de del maltratador, también. Mm. Que se inventa una escena de celo, o, o incluso siendo real, podría decir, el, el, el motivo del celo. Jamás se va a justificar ese tipo de reacción pues ese es el punto uh -huh. porque hay hay, hay cierta gente que argumenta ah no pero si, si estaba con otro salió con otro disculpe eso no hay ningún motivo para llegar a ese tipo de reacciones pues. uh -huh. y, y eso hay que también dejarlo siempre en claro cuento que así porque a veces como que se sé cómo se, se intenta justificar el maltrato Diciendo, ah, no, pero es que en realidad le provocó celo, en realidad salió con tal otra persona. Bueno, eso se arregla civilizadamente. O, o, o se conversa civilizadamente. Po. Entonces, uh -huh. claramente el celo patológico te te lleva a eso. Po. El celo patológico al final te uh -huh. te puede llevar a esa situación de eh, de, de, de, de usar medios asquerosos y terribles eh, y, y no sé, pues insisto, en el caso de insisto en el caso de, de, de Gerardo Rocha de, sí. de llegar a quemar sí. supuestamente uh -huh. al amante de tu pareja sí. y terminar quemándose uno sí. eh, no sé, yo creo que ante situación, a mí en a mí me han, me han engañado antes, pero fue así como súper evidente, entonces como ya filo no queda nada que era nomás poca, ¿achai? pero ya así como llegar a la a violencia con el tema no, no, no, no, no no no pasa sí. pasas bueno Eso según jaime me roba no, el momento mucho a que compañero compañero rojo la mala que dice a ah, los, los los celosos dirán que fotos y sí, yo creo que está trabajando junto con emilio morales jaime roa el, el nivel el, el nivel de apaginita los dos de amigües el nivel de Paint de Emilio Morales, aunque dicen que también la Radio Vía Francia trabajó con Emilio Morales un, hace un par de días cuando hicieron el... Cuando mostraron la foto del cumpleaños de la UDI. Eh, con hija de perra salió una foto con Andrea Molina. Ah. Eh, y, y, y, hay, y hay gente hay gente malintencionada que decía que es una Paint. Sí. Gente muy malintencionada que dice que es... <risa> Queda Paint <risa> Con el pincel de Paint Con el pincel de Paint Escribiendo feliz cumpleaños Aurora dice Tengo todos los síntomas de ser una celópata A nivel superior Chuta Aurora Chuuu. Ahora vamos a hacer alguna A la, a la vuelta de la pausa musical bueno. Vamos a hacer algunas Preguntitas con respecto para saber es si efectivamente somos celos o no, ¿ya? Uh -huh. Yo traje ahí un, unas preguntitas para para saber. Así que vamos a eh, no, vamos a pausa? a una pausa musical tiene pa celos? Como Celos canción? de tus ojos ceno, cuando miras. celos. No. Sí. Oye, el Javi mandó la foto, bueno, sí. ya creo que todos la vieron. Sí. sí, vamos a engarnos de Jaime una, una vez más. Y no, sí, no, no. la de, puede ser la de... Oye, eh, saludos Aurora, no máximo, te había saludado. Aurora. Saludos, saludos a Aurora. Saludos eh, a Aurora. Eh, sí. ¿Celos y la histérica somos lo máximo, puede ser o no? Sí, eso sería Las la histéricas somos lo máximo. Somos eso, lo máximo. Somos lo máximo. ¡Ay! Sí. La histérica eso. Gabriel está en Radio Control cualquier experimento, cualquier, cualquier cosa ruido cualquier extraño error, ruido, sientan, Es culpa de Gabriel. Es culpa Gabriel, sí. es primera vez, de hecho se ve muy chistoso y ridículo. Se está luciendo esto el Radio aquí Control. hoy día. <risa> sí. Eh, sí. Y Se siente sí se siente con el poder. Se siente, feliz, se siente con el poder. Si perde, y oye, y Chunli se está poniendo. <risa> mira, mira los zeros de Chulí ¿Qué hizo? Zulice puso celosa. ¿Qué hizo? Zulice puso celosa porque estaba en el radio control y Zulice <risa> desesperó. Ay, mi radio control, mi radio control, dijo. Mi radio control. ¿Viste? Ahí hay una escena de celos okay. allá en, el, en, el, en la otra parte, sí. detrás del celos, vidrio, ahí se los de atrás del vidrio. Sí. Oye, sí, pues es tipo, cuando uno siente celos, pues, cuando ya sobre todo cuando cuando ha habido una traición Ya ha habido una traición, ponte tú. Ah, es que ahí yo encuentro que ya empieza a cambiar un poco la cosa porque ya la confianza ya está Se rota. Sí, pues. Entonces, es, luego es de, ya y luego de eso cuando cuando tú cuando vuelven, ¿ya? Y esa persona eh, llega más llega un día tarde, y todo y tú empezáis así como a decir, "Ay, tiene que haberse juntado con, con la otra persona, ¿cierto?" Entonces, eso no es parte de los celos, eso es parte de, de que de qué ya, eso es como Eh, el perder confianza es parte de los celos, la desconfianza, pues. Claro. Es que yo creo que claro, yo creo que hay un tema de celos, pero que un tema de celos provocado por una desconfianza y por una Es herida, la consecuencia de Claro, y una idea que no ha cerrado, o sea, cuando, una... cuando cuando sigues pensando en que hoy estará engañándome con esa persona que me engañó antes, es que Además significa que, que no se no se ha sanado ese sí, ese asunto. Y qué terrible esa cuestión. Yo yo, yo a, eh, a, admiro a las personas que después de una traición vuelven con esa misma persona que la traicionó. Yo de verdad la admiro porque yo no, no podría. Sería un un peso que lleváis todo el rato. Todo como? el rato. Porque te, es inevitable el, el desconfiar luego, po. Claro, ¿cómo, cómo Entonces, confiáis después de...? ¿Cómo recuperáis la confianza de alguien cuando ya la hay traicionado? Es difícil, po. No podís. Súper difícil. Sí, es complicado. Sí. No, a mí no me... No. Pues haber, o sea, si hay acuerdo entre personas y se permite, está bien, pues pero hay que aceptarlo y no tener celos. Es que celo. ese, es que el tema. Yo he escuchado mm. así eh, argumentos eh, muy positivos muy muy deficiente por lo mismo que dicen no, pero es que yo no creo en la monogamia pero le estáis diciendo a tu pareja que sí cree en la monogamia ¿po? entonces claro. no vengáis con lecera uh -huh. sí, sí, no creo en la monogamia, le dice a tu pareja oye, no creo en la monogamia por lo claro. tanto, en realidad, para que sepa y lo tengas claro, está bien uh -huh. pero no, no, no, está diciendo oye, tú eres la única persona en mi vida y después estáis diciéndole a tu amigo que no cree en la monogamia claro. y suele pasar y es bien ridículo oye Entonces, también ahí hay un punto, claro. Si uno acuerda con tu pareja, uno puede acordar lo que sea. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si sabes claro. que en realidad tenga una relación libre, bien. Po. Pero si no acordaron eso... Claro, y se acepta y después no andáis celando. Po. Claro. Po. Uh -huh. Eso también pasa, pues. Eh, de así como decir, oye, tengamos una relación pues libre Pero también hay pero... muchas personas que tienen relaciones o sea, Que tienen relaciones y esas relaciones no tienen nombre Entonces claro. se puede dar para muchas cosas No pues, hay marco como no pasárselo No, no está claro. encasillado en nada no De tiene... hecho, por lo general, esas relaciones Yo creo que son se genera más celo que en la otra Porque como no hay tampoco una, una seguridad De lo que va a pasar Todo es sospechoso, po. o sea, como, ah, no, pero mira, está bailando con tal persona, ay, yo no sé, en realidad es que estoy con esta, entonces pues, se va a terminar estando con esa otra persona. Uh -huh. Yo creo que sí. también se vuelve más complicado. Oye, y a través de la historia, tú que eres nuestro historiador, a través de la historia eh, se ha sabido así como de, de, de pareja así... Eh, que relevantes, po. O sea, que están in... no porque cualquier hijo perico no sale en un libro de historia, po. Pero se ha sabido así como de parejas que fueron así como celópatas en su momento. Uh, o sea, te, es... tenía alguna, tenía algún ¿Te acordáis de alguna así como este que fue... estoy, intento acordarme, pero sí. Eh... ¿Y es que ha sitio... llegado así como a caso extremo, porque por ejemplo, uno verla en en, en en, en las cosas actuales de ahora, ponte tú que el, el gallo mató a la... Se habían separado, pero el gallo la sigue molestando, finalmente la termina matando. Eh, hay personas que yo sé, ponte tú, de que dicen, si no estáis conmigo, no estáis con nadie. O bien cortan eh, dañan a la otra persona, le cortan la cara, así como para que nadie más lo mire. Igual el celo es complicado, enfermizo. Sí, no, yo creo que... Bueno, eh, por eso, no, no, así como en este momento no me acuerdo, pero sí... O sea, no me acuerdo de nombres, pero sí han existido así reyes, reinas, así que... Que mandan a, a matar sin necesario. Juego de Tronos. Claro, como la lógica Juego de Tronos, así también, claro. Existían reyes así locos... Eh, no, no me acuerdo si Juana la Loca o, o ese tipo así como de reyes y reinas que, que eran capaces de mandar a, a matar a alguien porque no... Porque, no sé Te, te, te traicionó la confianza O lo que sea uh -huh. eh, Además, bueno En una época, me insisto Yo creo que Que los celos es como algo que Hoy en día está siendo aceptado Pero antes era muy, muy aceptado pues, Antes era como muy naturalizado Esta idea de, de ejercer propiedad Sobre alguien uh -huh. Sí, o, antiguamente era como muy De hecho, hoy día estaba viendo eh, eh, Estaba viendo un artículo ahí de, de que la mujer eh, estaba como acostumbrada a vivir en, en, en una presión con respecto al marido claro y ella estaba acostumbra ella no sabía vivir de otra forma que no fuera que el, que el, que el marido eh, la, agre la agrediera en forma eh, física como eh, moral cierto mental también de palabra a eso me refiero Eh, y ella no sabía vivir de otra forma que no fuera eso Y él ejercía ese poder con eh, con respecto a ella Y no la dejaba hacer nada Ni siquiera la dejaba salir a comprar claro. Como para que nadie le mirara a la mujer más o menos Y la mantenía encerrada en la casa Cuidando a los cabros chicos Haciendo el aseo, la comida Él, él la proveía de todo ella no tenía que ni siquiera salir a la calle. Bueno, antes hacía... Entonces, eso, eso ya... Es, Yo creo como, que eso eh, sigue eh, ocurriendo. Eh, y y no, todavía sigue ocurriendo. Y de hecho, por ejemplo, uno ve como la figura como de la lógica, así o como el temor del amante, así como, no sé, al principio del siglo 20 cuando la eh, en este patriarcado ya absoluto a la mujer se la dejaban en la casa, mm. Eh, el sospechoso era el lechero el gafite claro. el hombre que ingresa a la casa uh -huh. porque como la mujer sale. no sale claro, tú te, tú, uno está tranquilo supone porque no, no, no se va a meter con nadie afuera pero está la sospecha de cualquier hombre que mientras uno supone que está trabajando uh -huh. toda esa lógica así como muy heteronormativa eh, eh, eh, llega y, y entra a la casa uh -huh. entonces ese es el sospechoso entonces uno dice, bueno, sí pues, a la, a la mujer se encierra en parte Eh, en una acción de celo con uh -huh. buena parte de una acción de celo uh -huh. eh, es bien terrible uh -huh. o sea de hecho y qui sabéis es que ¿sabes qué? Me, me, me provoca eh, yo yo soy yo me siento una persona celosa no sé si decirlo así pero celosa dentro de lo normal así como que si me yo claro o sea si mi, mi pareja está ...yo lo veo coqueteando con otra galla, ...obviamente me va a dar celo... ...pero no es un tema de posición... Claro. que porque me están provocando sentir eso, pero si lo veo conversando con alguien, me da lo mismo uh -huh. en realidad, e incluso hasta me puedo hasta acercar y ser muy buena onda con la otra persona, pero si yo veo que él está coqueteando con él, o sea, con ella ya es complicado, po. Sí, po, entonces es, es como uh -huh. con o sea, intención sí, puede ser, sí, ¿Sí? igual hay, hay, hay sociedades donde no existe esta cuestión de los celos, no existe el patriarcado, no existe nada de esto de la propiedad, por ejemplo la Como en las islas polinésicas, mm. eh, la cultura es poligámica, ¿cachai? Y no, como que no hay... así como, oye, me gustaste, vamos, ¿cachai? Y así como, y no hay atados con los maríos ni... y es como... Igual que en, en tri, buscacha y también También sea eso Sí, otro porque también día, po? los celos dependen mucho De la forma en que tú fuiste criado igual po? Totalmente Sí, entonces cuando uh -huh. tú estás criado En una en una, en una, en, una, en una familia Dentro de, un, de, un, de una familia Donde el papá era casa Trabajo, trabajo, casa Y la mamá era casa, casa, casa, casa uh -huh. Y no cabía el espacio de poder claro. Haber algún tipo de traición Entonces tú te estás acostumbrado a que eso es lo normal uh -huh. Entonces, por lo tanto, no se te perdía ...permite a ti pensar... ...de que tu pareja pueda mirar para otro lado... ...y tú menos... Po. ...no vaya a mirar para otro lado... ...pero no, pero hay, hay, hay... ...de hecho yo diría que esta sociedad... ...tal vez ahora estamos cambiando... ...pero todavía se mantiene eso... ...así como... ...oye, yo yo soy celoso con mi pareja... ...por lo menos el caso del hombre... Mm. ...pero yo con mi amigo... ...y lo digo porque uno escucha hasta la escena... ...así... ...uno dice no, pues lo mismo... ...así oye no, pero si es que lo... Eh, ...la monogamia no existe he escuchado cuestiones así, tan tan burdas como decir, oye, ¿sabes que cuando tú te metís con otra? ¿Te das cuenta cuánto cuánto quería tu pareja? Mm, claro. qué bonita. La justificación. Sí. La justificación ¿Eh? barata, barata, barata, barata, barata. Entonces tú decís, ese tipo que está celoso porque, no sé, eh, su pareja le conversa un hombre 10 segundos y arma un escándalo. Mm. Él tiene todo un dispositivo de justificaciones. Sí. Mm. Para cagarse a su pareja, <risa> derechamente Claro eh, Y uno dice, oye, pero ¿Sí? por lo menos mírate con la misma vara mm. O sea, por lo menos po. Como que andáis buscando la, que te provoque algo Para tú tu justificar tus acciones Exactamente una cosa sí. Claro sí. Entonces, eh, a mí eso sí me da así, pero tremenda rabia sí. Sí. Que encuentro que... Oye, Aspergería Nomad Hola, buenas noches Buenas noches Dice, noche. la solución es el poliamor <risa> es que, por, por supuesto sí, yo no encuentro que de hecho ah, es... no sé si yo permitiría que mi, hija, mi pareja estuviera con otra persona y a la vez conmigo no sé si sería capaz de algo así es que es el tema claro que uno todavía está muy o muy constreñido tal vez Pero no es, es por un de tema de celos, sino no sé, es que no sé, ni, por eso te digo, no sé la diferencia entre ella cuando es una una preocupación, eh, un respeto y pasa a ser un celo. No no no cacho cuál es la diferencia ahí. Pero por ejemplo, si yo estoy en pareja y ya y le pusimos nombre a la relación, ¿cierto? Somos somos no sé por lo vamos a hacer de aquí para adelante los dos vamos a, nos, claro. nos rayamos la cancha anteriormente y de repente como que se me desvió para el lado y estuvo mirando para otro lado yo no sé si sería capaz de, de decir ah ya, que okay, ya filo bueno le esté de estar faltando algo alguna vez lo conversé eso con un amigo que tengo en face Y, y él me decía que él estaba que sea si, si yo no le estaba entregando algo a mi pareja que le faltaba y que él lo buscara por otro lado, eh, no había mala onda. Bo. Él está buscando lo que no significa que te haya dejado de amar, me decía. Lo que significa es que está buscando lo que le hace falta en otro lado. Pero yo no sé si sería capaz de de, de aceptar algo así. No, no, no creo. Y esa es la parte que a lo mejor O sea, de, yo creo de que por un tema suena fácil, pero claro. en la práctica yo creo o que O sea, el tema de que está buscando algo que tú no eres capaz de darle por otro lado y encuentro penca. Po. Sí, Pume, bueno. porque es como puta, ¿para qué estáis conmigo si no te doy todo lo que necesitas? Mm. Pero <coughs> Yo insisto, si se llegan a acuerdo ¿por qué no, pues, cachai? Sí, pues. Mm. Pero, claro, es eh, depende de tu pues propia mentalidad, cachai. eso, cuando el rayado de la cancha ¿cachai? se hace con anterioridad, claro. yo creo claro. que ahí está... Uh -huh. Tú ya sabías lo que vais. Uh -huh. O sea, si tú te vas a meter con... O te discutes y si tú le dices no y el otro dice, ah, pero si igual quiero, chao nomás, po. Es uh -huh. como cuando tú haces de patas negras, po. Si tú ya sabías que él tiene una relación, ya sabías que tiene un, un hogar conformado y todo, y tú te metiste entre medio, puta, aguanta que el loco se vaya, a cachar Y que que de repente no se pueda juntar contigo, po. Claro. Tienes que estar dispuesta a eso, entonces ahí yo creo que ya como que los los celos no tienen cabida ahí. No, o sea, que sería un patanegra y se lo ya es como valsa. No, es, es, es como, como claro, poco, también no es barça. como lo mismo que decía antes, pues como es como el como el el infiel que es celoso porque su pareja la con, con con un amigo, pues. Mm. No, pues si, si tú te ahí ya estáis cuando eh, estáis de patanegra no podía hablar de... Como que no sé, pues ya está en una situación en donde no podías pedirle fidelidad. Pero ocurre harto igual. Sí. Así como de querer convertirte en la pareja oficial. O sea, como ganar... Ganar al, a, a esa persona. Uh -huh. y Ganarle a la pareja oficial y tenerla tú como la pareja oficial. Que la otra persona sea la otra. Uh -huh. También ocurre harto. ¡Qué complicado! No sé. Complicado. Yo, yo creo que... ¿Qué dice? Yo soy el otro. Ah, yo soy el otro. Sí. Yo creo que eso. La la ¿cómo se llama? La pelusa dice, en mi caso en mi caso dice, "Se quejan de mí por poco interés", según él. Y eso me el, eso le provoca a él más celo. Claro, el hecho de que tú te sientas así como como que indiferente, ¿Tú ¿te ha pasado eso a ti Joaquín, tú que no eres celoso? El hecho de que eh, te, ella te esté te, te, ¿Te exige que tú sintáis celo o, pues, o demostrar pues, un poco de interés por ella? Lo, te, ¿Te lo exige? Pues, siempre, ha sido siempre un problema. Pero es que hablo en serio, ha sido un problema. De hecho, debería, hablando también en serio, inventar y uh -huh. in, fingir cierto celo. Sí, sí, sí. Porque en verdad te lo, te lo sacan en cara. Así, Oye, pero ¿cómo no eres nada celoso? ¿Cómo te da lo mismo? Uh -huh. Porque a veces como que además ocurre eh, y es bien curioso que... Como que empieza como a desafiarte, así como, así como, y me ha pasado con distintas parejas, así como, oye, voy a salir con un amigo, y te lo dicen así como, ah, bien, oye, pero voy a salir con un amigo, bien, todo bien, y como que después te doy cuenta que los chicos quería decir, oye, pero cómo se te ocurre, ah. no sé, armar un pequeño mm. escandalito, pero... <risa> Hacer una escenita. Haceme un claro. escándalo, por favor. <risa> Exactamente, Yo no quiero, no sé. ¿Y te han hecho alguna escena de celo, Joaquín, así como heavy? Pero esas esas esa, esa es como la que decía la banda, esas es como posteriores, no ah. así como como que después de, así como puede ser una semana, dos semanas, tres semanas y te dicen y te dicen así, "Oye, ¿qué onda?" Así. Mm. Eso, nos está mandando la pausa. Vamos a ir a la pausa <risa> musical y después vamos a hacer algunas preguntas para okay. saber si somos celosos o no. Ya Si realmente somos celosos. Celoso. Entonces vamos a ir... Vamos a ir, obviamente, con un tema común. Cántalo, Joaquín, por favor. Celos. Esto es un tema que normalmente suena suena en, en la parrilla de la Radio Villa Francia. Ah, ¿sí? Suena, suena sí. Normalmente la parrilla. De hecho, va a terminar la canción y va a ser borrada de, de la parrilla inmediatamente. ¿Va a ir eh, Daniela, Daniela Romo, Romo con Celos, así con celos. se llama? ¿Y? Sí. Eso. ¿Y? <risa> Jealous Guy de John Lennon Que se le escribe a Yoko Ono Que acabó con los virus por celosa Vicente, Vicente Fernández, Fernández Estoy celoso llegado <risa> hegado al, al, al, al, al María Chivancho <risa> sí, Hoy día no íbamos a estar hasta las 12 ¿eh? Quedan sí, 20 minutos pero semana, El segundo bloque es cortito sí. Ya, vamos y volvemos. Adiós. Adiós. Chau, nos volvemos. Amor Vemos. Amor Sexo também. Sexo Otra chica Tengo celos, celos, celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Fins demà! miré estabas tan bonita tan sensual te imaginé ajena y me so mal ay ay amor ay ay que dolor que tarde comprendí contigo tenía todo y lo perdí te miré Con tu melena al viento y tu mirar, y al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay amor, ay, ay que dolor, hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar, estos celos me hacen dañar. Me enloquece, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí miré, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no, no, hierro y amor, no, y fue mi error, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar, en daño, me enloquece jamás aprendería a vivir sin ti lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí contigo tenía todo i lo perdí contigo tenias todo I' lo perdí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 Radio Villa Francia 107.5 FM Amor em em livron Sanchez Hemos vuelto, hemos vuelto. Fuimos por un refresco para calmar un poco la, las escenas de celos que se produjeron acá. ¿Sí? Yo estoy haciendo, estoy con incienso para, para quitar eh, las malas vibras de eso. los celos. Y Joaquín prendió un incienso aquí para alejar todas las malas vibras que se provocaron sí. en esta pausa es Que yo que la embarré, bueno, aquí, oye, una escena de celos oye, sí, acá, oye, Así que revisé el celular, así que solo para el trabajo Chan, chan, chan, chan. chan. Así, así, así que la radio más importante que yo oh, Chan, chan Sí, que así cuando no dormí, cosas, muchas cosas Bueno, y este segundo bloque es más cortito porque nos vamos a ir tempranito. En, sí. Eh, tenemos muchas cosas que hacer. Ay, oh. Así que. Sí, que <ríe> vamos sí, que a una gusta. pregunta. Hola. Eh, para que nuestros amigos ahí en Twitter también eh, respondan. En la Twitter será. Entonces, eh, ¿sientes celos por algún amigo o amiga de tu pareja? ¿Cómo es la pregunta? ¿Sientes celos por algún amigo o amiga de tu pareja? No. Yo no, pero No, Amanda. Mm, no, creo ¿No? es que no las conozco. No, pero no necesariamente pues no necesariamente pues no le provoca el celo el sexo el, el mismo sexo, el mismo sexo, sino que a lo mejor el sexo opuesto también provoca celos porque es un celo así como de, de tiempo, que no te estás dedicando a empezar de tiempo a la otra persona, te, lo, te lo, en vez de dedicarte a ti. Yo siento celos Siento celos cuando de la Pocha eh, y el Roberto, la pareja, pasa demasiado tiempo con Joaquín. ¡Oh! oh. Chan chan, voten era, por favor. Digo, alaba. y dice, <risa> y dice que haz una algo muy buena. Oh. Sí. Dice, "Es tan buena sí, sí. que es tuya." Oh. <risa> y, y se puso rojo porque puso no, él Joaquín. no sabe demostrar sentimientos. Eso es oh. pero, pero todos sabemos que tiene un corazoncito lindo. Mhm. <risa> Y a Gabriel también. No, Gabriel no le a le pegaron niños. A Gabriel le pega a los niños y eso sí genera patetismo. No sé si, amor. Oh. <risa> Oiga, Oye, la pequeña eh. venganza por el, el miércoles pasado nomás, Puch. Oye, durante la pausa eh, tenemos a la Nicole y a la... Pero no, era que había temas, pero no Oye que, que la nicole también responda a las preguntas que estamos sí, haciendo pues, es sí, importante pues, la que también de pues que habían pedido temas pero ya lo habíamos programado así que no alcanzamos pero para el próximo para la próxima sí. vez, vamos las tomamos la Pero ahora te en el programa y sí, cuando yo quieren. digo, eh, cuando nosotros decimos, eh, vamos a ir a una pausa musical, ¿puedan los temas? Ahí tienen que mandarlo claro, al o, tiro. O lo puedes ir mandando antes, incluso Va. van a ver la temática, dicen, ¡Ah, claro, claro. quiero mandar Pero Ya, esta semana van a estar subidos todos los programas de la Afrodita en Las van a dejar ahí en el hashtag, ¿ya? Para que puedan escuchar los programas anteriores y todo eso. Todos, todos, todos, todos. Ahora había unos problemas ahí, así que no no está todo. Pero ahora la, la semana van a estar todos. Muy bien. Chon, um. chon, chon, chon, chon. No fui yo, sí. Hoy llegó la Belencita, dice que llegó tarde. Mm. Belén. Belén, Belén, Belén. Belén, ¿eres celosa? Belén, Belén, Belén. Belén, Belén. Belén ¿eres celosa? Saludos a la, sí, queremos, a la Maraya. A la Maraya, queremos mandar un <risa> saludo a la Maraya. Ya quedó como Maraya. ¡Me llamo Mayara! Eh, va a quedar Mayera. traumatizada, saca de las chicas. Sí. Ya. ya, si ves a tu pareja en la calle con un desconocido, ¿tienes que averiguar quién es esa persona? Eh... No. ¿No? No le pregunta, "Oye, ¿quién es?", ¿no? O ¿No? sea, o sea, sea que, sí, el... o sea, si se cuenta, yo estoy cabineada, saluda digo, obviamente pregunta, pero es como más que nada como de curiosidad, digo, no, pues, así como ¿Quién es nomás, O no, te quedáis callada así, ¿No? y, y después esperar que él te cuente o ella te cuente quién era. Es no, yo, yo por lo general cuando encuentro, estoy caminando con alguien y, y sea quien sea ese alguien y se encuentra con otro alguien mm -hmm. Yo siempre pregunto, es como, de, de, yo creo que más que nada es de curioso, así como de, de me intriga el conocimiento, mm -hmm. así de saber cosas Entonces pregunto nomás, digo, mm oye, -hmm. ¿sí quién es? De hecho, sí, un... pues incluso no con solamente <risa> con las parejas, pues claro, se si con una amiga, con un amigo y saluda a alguien, mínimo que te lo presenten, pues, o no Y si no te lo presentan, tu pregunta ¿Y quién es? ¿No? Sí. ¿Sí? Y si me responden sí, me... que no, ah. no hay drama Pero, uh -huh. pero pregunto eh, a ver, Con la mano en el corazón ya Así como bien real ya ¿Serías capaz de seguir a tu pareja Para ver dónde va? No <risa> no? No. no? No, eso es ahí para dónde va Pasa metido Si nunca se aleja <risa> del perímetro Mira la señal y luego la vela dice que sí, hubo que se sí. lo lo admite hoy, la vela y sí la la, Car la carmen haciendo preguntas pero no me si respondo pero si yo he dicho po, también y es que si, si, si yo digo a la familia a tu pareja ahora se va a dar a tanto a los que se iba a mi hijo sí chan chan chan y Pero sí, lo he oh. así mm. como cuando me dicen, espérame, voy al tiro, vengo al tiro, voy para un lado, y yo veo para donde van, pues. No, sí, así po. como que lo sigo, así escondida entre los árboles, que <risa> eh, no, no, no, no, A lo, mm. no, tampoco, pero sí, que lo sigo. Ya. Eh, ¿Le revisa su agenda, correo, mensajes del celular? No. No. Uy, no. son fondos ustedes. <risa> Ay, <risa> ¿Se <risa> celas? Nicole se solas. La Nicole dice, "Yo soy celosas." <risa> de una amiga de un amigo. Aunque ni la ni la conozco, pero que hablen siempre de ella me pone extraña. Sí, yo creo que no sé. Y es que por eso ahí yo tengo esa, esa Yo soy celosa así con mis amigos también, así como ¿Sí? de cuidado, es como como con mi hermano, así mi hermano es su su y su pola las sí. o de la ah. gente que te pregunta no vas a abandonar si te va a poner a polo leal sí. ah, sí, sí. a la edad de la edad de la sala está ahí si yo ya era en la ese reclamo de hecho para sí. que de, de, de, de, de, de acá en el cliente y ese reclamo de la nada usted no por ejemplo el pedido del gobierno de regalos sí. ah, no vas a abandonar con el de una bolsa y no se preocupen soy demasiado fracasado macabreo se hagan a ganar cosas separar de nosotras no. se van a olvidar de nosotros. Sí, nosotras no y eso me provoca mucho hacerlo mm. pero bueno ya yeah. te molesta que tu pareja sea el centro de atención de una reunión no, no. que sea floredito no no te molesta que eh, te irrita si la gente es muy amable con él o con ella no de hecho son no. bueno no no y tú eh, no no no me molesta que que, que se preocupen de él o, o que él sea así como cuando ya es de florerito así como que está luciéndose claro que me molesta pero sí si, si está es, es el es el centro pero es el si es el centro de atracción ¿por qué? porque si vamos a una reunión y él habla y, y, y, y todo eso y están todos pendientes de lo que está hablando al contrario creo que para mí me provocaría admiración claro. más que una claro. escena de ser Muy admiraría más a esa persona porque le están todos pendientes de lo que está diciendo y eso es muy bacán eh, ¿te molesta que salga con amigos? no no, no tiene amigos <risa> oh. Oh. Oh. ¿a ti te molesta Chana que salga na, con amigos tu pareja? no no celos si tiene que viajar solo, te, te produce Oye, si tiene si tiene que viajar solo, ¿te, produ te produce algún sentimiento negativo? Por ejemplo, si él te dice, "O que me tengo que ir fuera de Santiago y hasta, no sé, po, una semana ya. ¿te sientes algo mí así me genera preocupación? Más que no celos. Y tú tú viajas hipo. Uh -huh. y po. ¿Qué provoca eso en tu pareja? Me celan, po. Te todo el tiempo. <risa> no está escuchando, así que descárgate, sí, descárgate. Sí, sí. <risa> Dilo todo. Te llama cada dos minutos. Uh -huh. No, no me llaman. Tú Creo le preguntas bueno. a tu pareja, ¿tú sentís que tu pareja te, te quiere menos de lo que tú la querías él? No. ¿No? ¿Tú? ¿No? No. Porque eso, eso eh, cuando uno siente eso, es inseguridad y, uh -huh. y, y, y se toma como celo también, po. Claro. Da como lata que... Claro. Me tiene ahogada el incienso Joaquín. Sí. Pero ya, ya me tenía apagado. Sí. Pero es que era para un ambiente más espiritual. ¿Tú esto. crees que tu pareja te puede hacer infiel? Mm, sí. No tengo pareja, pero cuando mm. la he tenido, creo que no. Oh. O sea, sí, como que no me... No me, no me preocupa tanto. Mm. ¿Pero tú crees que tu pareja te puede hacer infiel? Es que siempre existe la posibilidad. Porque, y sí, pero, pero andai así como eh, pendiente. ¿Pendiente no? No, no. Ya, ya. Yo tampoco, mm. porque lo tengo. <risa> ¿Te, ¿Te molesta que tu pareja te, tu pareja eh, arme actividades sin ti? Que haga, mm. por ejemplo, organice algo y que no te considere. Sí. ¿Sí? Eso pues sí. Eh, tal vez un poco, pero mm. depende. O sea, si está bien justificado que no esté... Claro, sí, claro. Sí. Por claro, ejemplo, si la fue fiesta fue la de exclusión a Joaquín me parece correcto, porque lo el motivo de la fiesta. <risa> eh, no, obviamente me refiero, por ejemplo, no sé si es que una cuestión tal vez con algunos amigos de la pega. Eh, no tiene por qué invitarme. ¡Ah! Eh, no, tiene, <risa> no, fue, <risa> <risa> no sé, cómo que se reinició la canción muy fuerte. Sí. Eh, no, claro, si, por ejemplo, una cuestión que en realidad no estoy dentro de ese grupo, no me molesta, pero uh -huh. si es que, güey, fuera no sé parte del grupo lógico y no me invita a mí, considero a Maradonda, pues, así como así claro. eso. Como que haga una reunión y... Claro, así gente... como los amigos comunes, pero tú no vas, claro. así. bueno eh, ¿Pensaste alguna vez o con frecuencia que alguien quiere quitarte a tu pareja? ¿Hay pensado alguna vez eso? Porque en definitiva es lo que decíamos en un principio, que de repente los celos te los provocás tú misma la desconfianza. Mm. No es que él ande, o ella ande provocando celos, sino que tú te pasas el rollo, tú misma andas preocupándote. Entonces, eh, ¿tú pensáis que, por ejemplo, que alguien te lo quiere quitar? Me ha pasado. Eh. Uh -huh. Y eso es un problema tuyo, en definitiva, no es un problema del po o, puede o de ser, la tercera persona O de la tercera persona claro, O sea, porque, más a, de la tercera persona, de hecho Claro, a veces mm. que, depende si es que el rollo te lo pasaste bien o te lo pasaste mal Porque claro. si, si, si en realidad te das cuenta que está intentando, mm. bueno, eh, percibirlo, no, no está Estás mm. está coqueteándoles esto O sea, más, claro, la cuestión ya evidente, ahí está el tema, si si uno la chuntó o no la chuntó Yo creo que ahí está de, a mm -hmm. quien corresponde Pero claramente tu pareja no tiene nada que ver ahí No, no Y, y el hecho de que tu pareja mire eh, eh, insistentemente a otra persona te provoca celoso. Y mm. que cuando está en, en un grupo de amigos, ¿cierto? están todos así conversando y todo y tú tú miráis a tu pareja y tú veis que no le quita los ojos de encima a, la, a una persona allí. Ah, yo creo que igual sí, porque ¿cierto? es como evidente, pues. Eh. Pero es que a lo mejor la está mirando porque la mira, pues, Sí. O sea, uno cacha la actitudes también, po. Sí, po. si se si, ah, si pone coqueto cacha, y, o floretito mesa, obviamente que sí me pondría celos. Por pues eso gente como Kirchner tenía el beneficio de de no saber a dónde estaba mirando, entonces podía hacer eso tranquilamente. Y, y, y cuando él es afectuoso con otra persona, ¿te, te genera eso celos? el que sea él demasiado atento con una persona X el que sea demasiado, demasiado atento de que esté siempre o pendiente sea, de que en, eh... que en el caso eh... de la Amanda yo entré a sospechar si fuera así y bueno, claramente diría que está pasando <risa> claro, porque, porque... oye vos que estoy siendo tan atento ¿verdad? porque ¿Por anorm... te, ¿por qué estoy sirviendo tecito <risa> claro porque <risa> ¿por nunca lo ha hecho <risa> qué bueno que no esté escuchando Oye, no, es becita. igual a veces sirve un sí, besito no, ya. Sí. <risa> Así como, bienvenido, oye, ¿cómo estás? No, no sé. No, oye, sí, la, no la Belencita dice, si sí, no me dan motivo, eh, yo no lo soy, pero me han dado muchos motivos. Por eso es celosa. Oh. No tenemos la botonera, pero... ¡Chan, mm. chan, mm. chan! Y ahí la Nicole corrige, dijo, celosa era lo que quería escribir. Ah, eso no lo no habíamos dado cuenta. No lo habíamos dado cuenta, Nicole. <risa> <risa> pero bien, pero... <risa> Eh, ¿Pensaste alguna vez eh, que tú no eres lo suficientemente bueno para él o para ella? ¿Pensaste alguna vez que eh, hay otra persona mejor que tú para estar con esa persona que tenía al lado? Yo sí alguna vez me lo he Pero se pero... que como ahí sí es como ya despreciarte, ¿no? Sí, pues, tiene que ver con el autoestima, po, porque ¿Por después en un momento... Llega claro, yo creo que todo mundo ha estado, por, no, tal vez hablo por mí, en una etapa sí. depresiva de la vida donde sí, uno po. siente eso, po, pero en realidad claro. es porque uno está en una etapa depresiva de la vida. Po, Exacto. No más, pero no es un tema de que de que el hecho de que tú sientas celos porque la, siempre las personas que nos rodean a él son mejores que tú. No. No, no, no, es como que tú sentís mal, entonces me estás ¿Tú diciendo, tú te... decís no, no, pues... ¿Por eh... qué la autoestima la tenís por el suelo? Claro, claro. Pues, ¿te así? por uh -huh. eso, uno ha, ha tenido la autoestima por el suelo alguna vez en la vida, y pues, uno sentido eso. Uh -huh. ¿Estás sentido con la autoestima baja? Sí. ¿Muchas veces? No sí sé tantas pero sí. Ah, yo no. Sí, lo sabemos. Yo nunca me he sentido con la autoestima así como uh -huh. baja. No, yo yo sé lo que valgo y si él, y si no no y si busco otra pero no porque sea mejor que yo po. claro porque a lo mejor es, es más, siento que soy demasiado para él que se dio cuenta que yo era mucho para él por eso se fue por otro lado <risa> me cacho, así el autoestima bueno. la está bien, está sí, bien, está me bien. quiero caleta sí, sí, está bien, esa es la actitud yo me valoro uh -huh. así que eso pues chiquillos esas eran las preguntas, no sé si se sintieron celosos o no esta noche ¿O se dieron cuenta de que si sí eran celosos? Bien. Y nuestros amigos en Twitter, no sé, hay tanto ahí opinando. Tengo media pegada. Oye, Estamos a mí me, me faltó me faltó Emilio Morales, debo decir, sí, celoso. Pero bueno, no, no, no se apersonó. No sí. sé en qué andará qué anda Emilio? O sea, aquí estoy Oye, preocupado la Emilio, Belén inceloso, dice ¿Con qué estará con alguien Emilio en este momento? La de Emilio está poniendo el gorro, ¿esí tú? Sí Dice, la Belencita dice A mi pareja le molesta que yo sea florero <risa> Dice que soy jugosa y eso es una calumnia Eso es falso Eso no es calumnia <risa> Eso es falso, jajaja ja, ja. asúmelo Ería un florerito Sí ja <risa> Sí, y fluido. Aurora dice, chucha, con las preguntas vamos de mal en peor. <risa> Oye, Oye, la Belén dice que yo le pregunté a eso a Joaquín la otra vez. ¿Me vais a dejar votar con la banda? También. <risa> eso es una escena de celos también, ¿ves? <risa> también. Oye, tengo que empe empezar a armar la banda? Pucha, la Belén. Aurora se fue para abajo con las preguntas. Eso quiere decir que se asumió que era una celosa así ya sí, otros pero... Pero se puede tratar con el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo se manejan esas cosas? Sí. ¿Cómo, cómo, eh, yo creo que subiendo la autoestima, mm. eh, teniendo un poquito más de confianza en ti más que en la otra persona. Sí, Esa pues que... primera parte por conocerse, por pues, yo... saber lo que uno tiene. Yo creo lo que, que, que la base de mm. todo es eh, yo confiar uno. en sí. mí. Mm. Yo, creo que yo confío la en mí, en lo que yo valgo, en lo que yo proyecto, en lo mm -hmm. que yo soy capaz de entregar para poder sentir mi seguridad sí. con respecto a lo que estoy Estoy armando en relación claro. ahora y sí. después yo creo que igual como segundo paso también es ¿Eh? eh, como aumentar la confianza en la pareja sin contarse las cosas ser más sincero eh, eh, ver no sé pues, por ejemplo de estas parejas que nunca se han puesto de acuerdo en nada eh, probablemente hay un mayor grado de incerteza y tal vez por eso hay más celo posible pues, si no sab si estáis estáispololeando si estáis andando o si probablemente hay uno cent más pues, entonces también tener claro Eh, la, la lógica de tu relación pues. pero yo creo que principalmente la autoestima, yo creo que eso es lo que más lo que más influye y la proyección también, pues? sí. porque de repente tú estás pensando eh, eh, o sea te, eh, está pensando en otra persona y pensás que tu pareja también puede estar pensando en otra persona, pues, la proyección de lo que tú sentís yo pero... creo que todo va desde cuando tú inicias una relación, uh -huh. del rayado de cancha que tú hiciste en un inicio, de ahí para arriba de ahí para adelante, uh -huh. lo que va. Vos Sí, si, si, claro, vos dale. Si el rayado de cancha estuvo clarito y se todo el tema, bien, pues. Si uh -huh. no, era. Y ahí tenés que estar dispuesto a todo, ¿ya? Entonces, bueno, hasta acá vamos a dejar el programa de hoy. Sí. Les sí. quiero dar las gracias, chiquillos, por acompañarme esta noche. Amanda, gracias, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Joaquín, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas, gracias a los dos. Inés, me hiciste mucha falta. Sí, te estoy que yo me sentí muy a gusto con ustedes pero mi compañera. No, la la Inés era reemplazable. <coughs> Para que sí. no se ponga celosa también. Eh, sí, no, realmente reemplazable mucho, Inés. Así que gracias que... a los chiquillos por acompañarnos esta noche. Gracias a todos los amigos que estuvieron ahí también a través del Twitter. Los que nos estuvieron escuchando... En el sur también nos escuchan en Chiloé a través de la señal online. Saludos para allá también al Pirincho, a todos los chiquillos saludo de allá. Saludos a Chiloé. Saludos a, a Concepción, a Temuco, que también nos escuchando de allá. Eh, Saludos a la gente de Santiago, de allá de, de Grecia, de todo. A lado. Nicole de Talca. A la Nicole, ¿cierto? Sí. Saludos a todos los que nos escuchan a través de la señal online Que no tienen tweet, que no tienen Facebook, no tienen nada para comunicarse Pero yo sé que están escuchando, así que Saludos también al Robin, que pronto nos vamos A encontrar, así saludo que eso Saludos a todos los que me escuchan en FM también Ahí en La Bomba saludo de, de a, vale, a La, la, bomba. Bomba. Saludo la, a la bomba Y a todos los que nos escuchan a través de la señal FM, Alfonso también Ah, nuestro líder, sí Eso, ya chiquillos Muchas gracias por habernos acompañado Un miércoles más Eh, los esperamos en la repetición El día viernes a la misma hora Y el próximo miércoles Con un nuevo tema Y esperamos que ahí sí esté Inés Con nosotros Chao, y nos Gracias Joaquín, gracias Amanda Y sería todo, muy buenas noches a todos Buenas noches y si nos vemos Nos escuchamos más rato Buenas noches Amor <risa> <risa> de